Al fin amigo se ha cerrado el trato Ya firmé el contrato y sin pesimismo Porque parece que en el extranjero Somos los primero para hacer el turismo Pero quiero recordarlo con perdón de los presentes El turismo te divisa más también inconveniente. La tasca se adorna con tres chucherías y un con leche te cuesta la vía. Las turistas vienen y traen buena renta, pero todas tienen cumplido 70. ...que rejuvenecen con el sol de España. El sol de España hace es que el turismo salte de optimismo cuando bebe un chiato... Y aunque le acaben de cobrar mi cala por una cigala, dice que es barato. Yo tenía desde niño una idea no muy clara, de que en casa había un fantasma que mi abuelo asesinara. Ya todo está claro, mi complejo muerto y una chica guapa me lleva a su huerto. El sol de esta tierra se metió en tu alma y al vernos del brazo nos toca la palma. Por eso yo digo y a nadie le extraña que no hay sol cariño como el sol de España.